A esta altura de esta miniserie, y para todos los amigos y amigas que han tenido la paciencia de seguir hasta acá, permítaseme hacer un alto y reflexionar sobre el sentido de este trabajo. Y el objetivo fundamental es entender que la historia tiene leyes, regularidades, y que se rigen en su dimensión por su base por su motor que es la confrontación de intereses el torbellino de lucha que generan las ambiciones los legítimos deseos de libertad es decir todo eso confrontado genera los nubarrones que impulsan hacia adelante la historia y la historia está repito sujeto a leyes esas leyes no se expresan como en la como en la física newtoniana no las podemos elaborar como una fórmula matemática Las leyes de la historia se expresan como tendencias. Es decir, que una vez que uno encuentra el rumbo principal de la historia para este momento, para esta coyuntura, una vez que uno encuentra el rumbo principal, se da cuenta de que hay avances y retrocesos. Más aún, a veces, cuando uno está inmerso en un proceso, le cuesta más entender la línea general que avanza la historia porque justamente puede estar zambullido en un pequeño periodo de retroceso esto es muy importante saber encontrar las líneas generales que están sujetas a ley y las leyes de la historia que se expresan en la dialéctica de la historia en ese sentido lo que hemos querido hacer con una reflexión sobre sobre nuestra tierra antes y después de la creación del estado oriental una reflexión sobre nuestra tierra son las racionalidades que rigen los distintos procesos. Así, por ejemplo, dijimos que la Liga Federal de los Pueblos Libres, entre 1814 y 1820, que dirigió José Artigas, era una política de alianzas, esa es la base de la Liga Federal, entre los sectores más humildes, incluyendo los negros y los indios, con los hacendados y marrones, ...los hacendados que viven en el campo... ...y también con hacendados provinciales, provincianos... ...que muchas veces tenían hasta esclavos... ...pero que en un nivel más amplio se unían al artiguismo... ...a los efectos de proteger su producción... ...del de puerto central y del directorio de Buenos Aires... ...eso fue la Liga Federal... ...cuando hablamos de los 33 orientales hablamos de la confrontación que había en la cisplatina entre un sector de la trata negrera que estaba encantada con ser provincia del imperio de brasil y los sectores saladeristas y de grandes hacendados que querían proteger sus productos y no les gustaba el liberalismo absoluto que imponía en la provincia cisplatina el imperio brasilero cuando hablamos del Estado Oriental recién nacido, al que vimos como una manipulación británica que viola la voluntad en ese momento del pueblo oriental. La voluntad en ese momento del pueblo oriental era integrarse a las provincias unidas y recuperar el sueño artiguista. Cuando nace el Estado Oriental vimos que su primera acción fue la contrarrevolución agraria. Podríamos hablar de Salsipuedes, podríamos hablar del Paso Bautista, podríamos hablar de todo el genocidio sistemático contra los pueblos indígenas, pero eso es parte de un proceso más global, que es lo que nos interesa acá. La contrarrevolución agraria de expulsar a los donatarios artiguistas y reasentar el latifundio como había sido en época colonial, aún en contra de las leyes de Indias, por la corrupción de los gobernantes de los cabildos. Entonces, eso es... Eh, el Estado recién nacido, ahí coexisten dos proyectos antagónicos, que son el proyecto de los proteccionistas y el proyecto de los liberales absolutos, que van a generar la guerra grande de 1836 a 1851. Yo quiero insistir en ese concepto básico. Eh, el, ninguna dictadura es un capricho. Ninguna lucha popular es un sacrificio deportivo, sino que realmente tiene razones profundas. Y encontrar las leyes que rigen la historia es importantísimo para iluminar después la racionalidad de cada hecho concreto. Decíamos que en el siglo XIX el Estado tutelado, el Estado oriental, que no era realmente libre, eso se vio en la Guerra Grande, la intervención extranjera por todos lados, Garibaldi quería hacernos una colonia italiana, por ejemplo. En, en, en, en todos estos procesos, eh, nosotros vemos eh, cómo la confrontación de intereses sociales de clase eh, va rigiendo el motor de lo que va avanzando. Pero yo quiero recordar de lo que estuvimos hablando la vez pasada, Eh, esa tragedia de la Triple Alianza, eh, de la guerra de la Triple Alianza, el genocidio contra el hermano pueblo paraguayo. Y no podemos decir así en plural, invadimos el Paraguay. El pueblo oriental, igual que el pueblo argentino, igual que los pueblos brasileros, no querían para nada esa guerra. Fueron los tiranos, los mitre, los venancio flores, el emperador, Que nos llevaron a esa guerra sangrienta instigada por Inglaterra que no podía invadir el Paraguay porque Paraguay no tenía costas y entonces tenía que jugar una geopolítica de alianzas con aliados locales, tiranos locales para derrotar al Paraguay. La guerra del Paraguay marcó la historia del Uruguay y es uno de los episodios que más se quiso enterrar, pero explica la racionalidad servil del estado oriental en esos años. También dijimos que nada es blanco y negro totalmente. Eh, también en el Estado oriental surgieron estadistas ya en la segunda mitad del siglo XIX, que empezaron a pensar que ya que teníamos esa inmensa riqueza ganadera y esa renta diferencial de la tierra, podíamos aspirar a un poquito más como razón de Estado y como los diputados colorados que gobernaban en el parlamento y los diputados blancos también a esa altura no eran capaces de modernizar el país se da un golpe de estado por el propio partido colorado el partido de gobierno da un golpe de estado impone a un general joven la torre para que haga los cambios necesarios hacia la modernización hacia la situación que se venía hacia la nueva industrialización y los cambios los hace este dictador joven que incluso pone en el Ministerio de Educación a José Pedro Varela. Es decir, hay que entender el concepto de modernidad por encima de ideologías, el concepto de modernidad y de tratar de adecuarse a las nuevas situaciones. Y el siglo XIX se cierra con un hecho mundial que, como siempre, va a tener un enorme impacto en, en el Estado Oriental, un Estado tan dependiente, tan pequeño, que tanto dependía del mercado exterior y del mundo exterior es un proceso que se da en el seno de los países ricos capitalistas. Hasta el siglo XIX, ellos necesitaban la trata negrera, los barcos se hacían en Inglaterra, necesitaban la trata negrera para tener esclavos en minas y en plantaciones lejanas que abastecían la industria capitalista de los países desarrollados. Ahora se sustituye la trata por la exportación de capitales que hace que En los países más pobres se explote clase obrera, se extraiga plusvalía, pero sobre la base de una cuota de plusvalía ferozmente superior y las condiciones inhumanas prácticamente de esclavos siguen vigentes en el resto del mundo. Pero estos hechos nuevos, este nuevo que va a conducir a un reparto mundial mucho más nítido, mucho más claro, va a obligar también al Estado oriental a sumarse a esa racionalidad. Al fin y al cabo, El estado oriental de fines del siglo XIX es un estado capitalista, capitalista dependiente, pero capitalista y con fracciones en conflicto dentro de la clase dominante. No contradicciones antagónicas, pero sí contradicciones importantes que van a debatir nuevamente el futuro y que incluso van a generar nuevas guerras civiles. <tose>